También vuelve una de nuestras fundamentales, es más, no sé si no te digo la mejor columna de la siesta que no fue sobre cuestión medioambiental, llega a la siesta que no fue para conversar un ratito, Mica Sánchez. Buenas tardes, Mika. Buenas tardes, Juan Pablo, tanto tiempo, ¿todo bien? Sí, todo bien, es cierto, pasó, bueno, estuve, pinché un día, otro día, no <risa> sé qué, se cortó un cable y bueno, ya está, ya pasó, ahora estamos de También. nuevo... Se me cruzó una facultad por entremedio. medio. Por ejemplo, ponele, ponele. Y además, hasta que terminás de rodearla, porque tampoco la vas a saltar a la FACU, ¿no? Eh, no la tuviste no, no. que rodear hasta que llegó este, esta jornada. Y tenemos, hay un montón de frentes abiertos, Mica, que tienen que ver con la cuestión ambiental, que ya sabemos, además, que tienen que ver, todas están entrelazadas con la cuestión social, porque todas están entrelazadas con el capitalismo. Pero de las que van quedando como más importantes o de las que han aparecido a lo largo del año, Mica, ¿qué es lo sí. que nos va a ocupar hoy? Eh, voy a hablar sobre el acuerdo de China que, bueno, de paso, hablando el lunes 31 nos eh, convocamos en la Plaza San Martín y por ahí estuve con, charlando con compañeros ahí y por ahí no tenían... Una idea muy ambiental de la situación por ahí era la interpelación desde de, el sentir animal, lo cual es muy, muy importante obviamente, pero me pareció interesante como hacer un repaso de por qué todos los rechazos que se tienen que suceder desde todos los frentes hacia este tipo de acuerdos. Claro. Bien. Eh, bueno, nos convocamos, bueno, el lunes eh, a nivel eh, nacional, digamos, eh, porque se suponía el martes iba a sucederse eh, la firma del acuerdo que por presión social se pospuso hasta el primero de noviembre. Eh, el rechazo bueno, viene por el acuerdo de China sobre la megafactoría de cerdos que pretende una producción de 6 a 100 millones de cerdos en un periodo de 5 a 8 años. Bueno, voy a, a dar esta mirada ambiental, desde la salud, lo económico y lo social, como dijiste, eh, que para mi punto de vista y varios puntos de vista es una sentencia de muerte. Voy a entrar con eh, nuestro amparo legal desde la Constitución Nacional, nuestro, el artículo digo, 41 dice que bueno, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano eh, con actividades productivas eh, para satisfacer las necesidades pero sin comprometer eh, las generaciones futuras y tienen el deber que tienen el deber de preservarlos y, bueno, el daño ambiental que, que se genere eh, de se debe recomponer por obligación según se establezca la ley y las autoridades deben eh, prever la, la protección de este derecho, la, eh, la utilización racional de los recursos naturales, eh, la preservación del patrimonio natural, cultural y la eh, diversidad biológica eh, y, bueno, el acceso a la información y la educación eh, ambiental. Eh, todo esto dentro de bueno, los presupuestos mínimos de protección. Eh, preparando el terreno, ya en otras columnas hablé de la quema de humedales que se sucede hace como dos meses, fácil, tres, que está sucediendo en Entre Río, con más de 25.000 focos activos. Eh, también se, se unió a esta provincia, Córdoba, con 50.000 hectáreas. Eh, se registraron incendios también. En Chaco con 2.000 hectáreas, Salta 3.000, Formosa con 3.000 también, Santiago del Estero con 9.000 hectáreas. Eh, estas últimas cuatro provincias están dentro del acuerdo eh, con China precisamente y desde el 15 de marzo al 31 de julio se desmontaron casi 30.000 hectáreas eh, donde bueno, se denuncia por parte de la, de la población y de las organizaciones que eh, se llevan adelante por eh, empresarios ganaderos. Eh, bueno, China es actualmente el mayor socio de Argentina desplazando a Brasil y no es para nada casual que en medio de una pandemia que tiene origen en ese país precisamente, bueno, asiático, viene y bueno, viene del mismo mercado que pretenden levantar en estos territorios. Llegan con esta propuesta de desarrollo y creación de puestos de trabajo en plena crisis donde la mitad del país está en dificultades, cayendo bajo la línea de la pobreza, pero que a simple vista se, se ve por lo que es, o sea, la dependencia, volver dependiente, digamos, a, a un país tercermundista, con una, una economía eh, trastabillante eh, en base a los saqueos de los recursos por migajas. Eh, el aumento de los cultivos transgénicos obviamente se verá eh, aumentado en, en números alarmantes para, eh, nada, a dar de comer a todas estas bocas que, que se quieren traer, ¿no? Eh, en, ingresando, bueno, a los riesgos ambientales, eh, bueno, el modelo agroindustrial eh, dominante es la principal causa mundial de la destrucción del ambiente o sea, natural para el avance de la frontera agrícola y ganadería industrial. Eh, además, bueno, de ser responsable de más del 40% de los gases de efecto, de efecto de invernadero. Eh, datos que vienen de la Facultad de Agronomía de la UBA, dice que el engorde de corral o feedlot, eh, los animales reciben eh, cantidades exorbitantes de comida o dietas que favorecen el aumento del peso en el menor tiempo posible. Esta práctica, bueno, genera toneladas de estiércol con grandes concentraciones de nutrientes, sales antibióticos y compuestos orgánicos y otras sustancias que afectan el ambiente. O sea, un estudio advierte que acerca, acerca de las elevadas eh, cantidades de fósforos que impactan eh, de forma negativa en las napas, en los suelos y en las aguas superficiales y que eh, señalan la falta de normas para tratar todos estos residuos que son de manera exorbitante. Se dice que son 4 toneladas por, por día eh, por cada bicho. Ponele que... que Producen, cada uno produce cuatro veces lo que puede producir un humano de desechos. Así que las consecuencias del volumen que se genera de y de influentes, sobre del ambiente, eh, encima deben coexistir con precipas, eh, precipas, precipitaciones anuales eh, muy elevadas a veces, que bueno, eso escurren a las napas, eh, lo cual después terminan contaminando aguas superficiales y subsuperficiales eh, bueno, y los suelos están, ¿no? Además de la compactación del suelo, que están todo el tiempo pisando en el mismo lugar durante años, en los mismos metros cuadrados, y de lo que ya se sabe, que se va a usar alrededor de 1.5 millones de litros de agua, o sea, una barbaridad cuando hay más de 7 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, ¿no? Eh, Mica, a la pasada dijiste cuatro veces más que una persona de residuos este, físicos, corporales, este, sí. y bueno, en La Pampa Excepción. conocemos excepciones, sí. claro, eh, cono, conocemos más o menos a alguien, a alguna persona podrá no conocer el campo más o menos, este, y es fácil imaginarse que eh, se ve mucho más saludable a simple vista cuando los animales van, deambulan de aquí para allá y van este, alimentándose paulatinamente mientras se desplazan en los lotes. Y el feedlot es una, es una, una fábrica de carne, verdaderamente. Este, sí. Tiene otras características que por ahí la gente no conoce, pero es este, fácil imaginárselo si uno ve... Eh, pone eh, en esta fórmula cantidad de bichos en pocos metros cuadrados que no tienen que ir a ningún lado para comer todo el día hasta reventar porque los queremos hacer crecer, los queremos hacer engordar. Era para, claro. para cerrar un poco con, con esa imagen lo del sí, feedlot. Eh, de... pensá que, que en el campo o en algo más, en eh, la ruralidad algo más natural eh, los animales comen, desechan eh, todo eso se va incorporando en, en extensiones no en pocos metros cuadrados un montón es muy diferente el impacto que se puede suceder como acabas de decir claro. eh, está bueno y es la historia de, la, de las enfermedades zoonóticas en China en 2018 eh, sufre de la gripe porcina africana que llevó a que se sacrifiquen 250 mil millones de cerdos eh, lo que diezmó su producción de carne porcina, eh, bueno, en un país que consume muchísimo, se dice que son 54 millones de toneladas por año, y esto eh, es un déficit que lo van a tener por 10 años, lo cual, bueno, obviamente alarmó y salieron en búsqueda ¿no? de, de nuevos territorios. Eh, los cerros son considerados potenciales reservorios para las nuevas enfermedades eh, humanas, eh, y bueno, obviamente están implicados, por ejemplo, en las recientes apariciones de las pandemias de, de gripe H1N1. La industria eh, moderna de la cría del cerdo y el comercio internacional eh, favorecen esta transmisión y la propagación de estos agentes. Eh, existen enormes, muchos números y variedades, por decir una forma de, de enfermedades de cerdos que no se pueden ya contabilizar ni, ni se pueden registrar eh, transmitida a los humanos y, o potencialmente eh, a transmitir y que en los últimos años eh, estos virus son capaces de saltar la barrera interespecie o sea, hay 14 de estas enfermedades zoonóticas que son ya destacadas, que se conocen como puede ser la Chericia coli, la Salmonella la influenza eh, pero además se suman los vectores que se hallan a los alrededores de las factorías que pueden ser las moscas, mosquitos, roedores que están en contacto, que después tienen contacto con las personas eh, esto que acabo de nombrar de lo que comen eh, los antibióticos, que es algo muy importante a recalcar, es que, bueno, eh, el mayor uso a nivel mundial de antibióticos se da en estas producciones intensivas, y precisamente el 80% se da en los cerdos, donde no se controla la cantidad de, de antibióticos que se suministran, para que ganen peso, no se enfermen, y aguanten su existencia en esas condiciones de, de, de aburrimiento, de, de, de violencia. Y de artificialidad, eh, ¿no es cierto? Porque la, sí, sí. La, la mera existencia en esas condiciones es eh, solamente posible a través de un artificio nada claro, saludable. Esto, esto. Claro, además, con el esto, eh, de estar todo el tiempo suministrando antibióticos a los animales hace que las bacterias que, vivan, que viven en, dentro de, de los cerdos se vuelvan resistentes a estos antibióticos, porque una y otra vez, ¿viste? Interminable... Eh, son antibióticos de uso común, o sea, son los mismos que podemos usar las personas. Eh, esto genera resistencia microbiana, como se llama, que genera eh, alrededor de 700.000 muertes al año por enfermedades llamadas comunes, como la neumonía, porque eh, al ingerir la carne eh, nos pasan las bacterias multiresistentes de esta flora que tienen la, lo, los cerdos y eh, se vuelven resistentes, digamos, eh, los anti, a los antibióticos, o sea... Las enfermedades comunes cada vez van a ser más difíciles de combatir culpa de esto. Estuve buscando información de todas estas producciones eh, de China, ¿no? Y su impronta en Latinoamérica. Yo he nombrado ya antes eh, los commodities chinos en, en, país, en países latinoamericanos. Bueno, uno muy famoso en México, obviamente, en 2009, en, en granjas... Carró el primer brote de gripe porcina, que le llamaron gripe A para tapar de dónde venía, y que estaba en manos del capital chino esta empresa que tenía supuestamente todos los cuidados. Otros dos datos viene de Chile. Eh, Freirina, que es una, eh, una empresa que fue expulsada de una pequeña población porque se cansaron del impacto que estaban generando. Otro es... Eh, COESCA, que bueno, recibe inversiones del Fondo de Pensiones de la Nación de Chile, o sea, es como está sostenida por el propio gobierno, eh, donde bueno, las comunidades, eh, la comunidad donde estaba instalada esta empresa empezó a sufrir bueno, las consecuencias de la contaminación de la planta con todos estos efluentes, olores eh, y demás, que bueno, comprobaron que no cumplían los requisitos ambientales. O sea, ahora a principios de, o sea, ju principio de junio digo, la Corte Suprema de Justicia de Chile le dio la razón a la comunidad. Vienen con toda esta tecnología, hay promesas de avances modernos y de seguridad, bioseguridad como le dicen, pero en realidad terminan sucediendo lo mismo en un país de acá al lado, ¿qué diferencia puede haber en este país? O sea, en el nuestro, no sé. Eh, me parece utópico, pero bueno la discusión es económica, es que, bueno tal cual, eh, Mica, sí. perdón por la interrupción como vos lo no. había sugerido antes también, esto es en medio de una gran crisis económica mundial donde incluso hay países que están levantando la mano y pegando el grito para decir acá, acá, vengan para acá ¿no? se habla de, sí, mucha, sí. De, un, de mucha plata y de una iniciativa que siempre está relacionada con la posibilidad de muchos puestos de trabajo ahí voy precisamente. Bueno, si pudiéramos abstraernos del daño ambiental que genera tener todos estos animales encerrados en un solo lugar, eh, dicen que traen puestos de trabajo, 9.500 puestos de trabajo directo, supuestamente. Bueno, en Argentina, así como para ir contando, el 50% del consumo interno de carne de cerdo eh, lo abastece el sector de agricultura familiar campesina e indígena de mediana, mediana o eh, cooperativas, perdón, Según el Senasa, el 91% de estos establecimientos vienen de, eh, digo, la carne viene de una a 250 madres. Fíjate los números de, de diferencia. Mientras, eh, nada, el 1% viene de, de miles, más de miles, poneles. Eh, ¿Qué sé yo? La llegada de estos eh, megaproyectos extractivos lleva la quiebra a los pequeños productores. No trae trabajo. Donde el agronegocio... Eh, transformó a productores en rentistas, y vació el campo, el exilio cada vez mayor, no genera trabajo. Eh, por el contrario, la concentración de tierras cada vez mayor en manos transnacionales. Eh, los trabajadores de las granjas intensivas están expuestos regularmente a la inhalación de partículas y gases como el amonio, el sulfuro de hidrógeno, eh, que son encima en, en concentraciones súper peligrosas en partículas en suspensión que vienen de la materia fecal, seca, alimentos, caspas, células de piel de los animales, hongos, polvo, todo eso que se puede acumular en un recinto cerrado con mala ventilación y encima pueden ser inhaladas muy fácilmente. Eh, un importante porcentaje de estas personas que trabajan en estas condiciones eh, sufren eh, síntomas de irritación o enfermedades eh, pulmonares crónicas. Eh, Decir, eh, eh, vos decís que traen progreso o trabajo, eh, estoy eh, pensando en, en estos puestos de trabajo valen la pena si realmente te enferman o te llevan eh, lo poco de salud que podés tener. Bueno, el hambre y la productividad eh, propuestas por este modelo, ¿no? Hoy hay alrededor de 700 millones de personas que pasan hambre, eh, se produce para el doble de la población del mundo y se tira al tercio de lo que se produce. La mitad de esa población eh, no, no puede acceder a alimentos saludables según la FAO. El agronegocio eh, tiene como motor privatizar las ganancias y socializar estas externalidades como son la explotación de cuerpos y territorios rurales olvidados y quienes terminan dependiendo de rescates por ser el campo pobre. O sea, estas personas eh, son a nivel mundial quienes tienen los sueldos más bajos, el, el menor acceso a los alimentos, que a veces ellas mismas producen y no pueden comprar, y si los comen, se enferman, son marginales y corridos de sus de su territorios, no se les contrata en el afán de este modelo exitoso por eh, maquinizar todo trabajo ¿no? y sufren las consecuencias de decisiones de gente que está lejos en las ciudades. Este modelo agroindustrial eh, no va a sobrevivir al cambio climático eh, porque vienen con toda esta propuesta de que lo llaman sostenible y lo es porque Hay ecosistemas enteros que están siendo masacrados para que funcione. Algo que es sostenible en estas condiciones no es sustentable, no puede ser sustentable. Por eso me río cuando nombran estas palabras, estas personas y no tienen ni idea de lo que significan. Bueno, es sostenible pero, porque lo están sosteniendo precisamente. Además, eh, Mica, eh, eh, es también muy, muy visible ya desde hace tiempo que cualquier producción o superproducción, cualquier actividad humana y económica que esté relacionada con la palabra concentrado, bueno, no va a generar nada saludable, y ahí tenés entonces una concentración de determinada actividad en detrimento de la actividad saludable y orgánica, justamente de las personas que producen alimentos en una relación directa y armónica con el suelo, Este, que serán después a la larga expulsados para hacer otra parte de la cadena de laburos este, casi gratuitos o casi esclavizantes en las grandes ciudades y al campo, bueno, nos lo imaginamos también cada vez más concentrado, ¿no? Esas grandes superficies este, con emprendimientos súper especializados que ya van a estar en manos de, bueno, no de fulano o de fulana familia, sino de... Eh, X y X y X eh, empresas multinacionales y demás? Países enteros, como te dije. ¿Te acordás que ahora vienen en nombre de países directamente? hasta o que allá no vienen más en nombre de ninguna empresa prácticamente. Sí, Por eso, sí. como conclusionando, eh, eh, creo que es el momento de que nos reunamos y nos debatamos el ser parte de este sistema hambriador que nos ha colocado en una situación de... Eh, plantearnos día a día lo que lleva a nuestro plato como dije en la última columna volviendo a las luchas que lo circundan que circundan lo que comemos esta vez eh, debe ser una lucha de todos porque acá se habla del necocidio, pero también se debe hablar de genocidio de las ruralidades que nos dan de comer como bien dijiste por eso nada, de, volver a nombrar que el viernes este viernes eh, creo que es 4 de septiembre si no me equivoco 5 ah, sí, sí, sí, eh, y media sí Nos, a las eh, cinco y media nos eh, encontraremos nuevamente en la Plaza San Martín tomando todas las precauciones necesarias de distanciamiento y cubreboca, eh, en una asamblea para que exista la consulta popular porque siempre debe existir de antemano entre cualquier negocio que especule con el bienestar universal. Queremos que se respete el artículo 41, la ley de acceso a la información, que sean claros, que nos traduzcan los papeles papeles que están en inglés, en donde están los acuerdos y que editan todo, todo el tiempo por esta presión que estamos ejerciendo, que se cumplan las leyes ambientales avasalladas y que se apruebe la ley de humedales. Queremos decir eh, basta de las falsas soluciones, de maltrato animal, eh, no queremos ser fábrica de nuevas pandemias y nada, queremos que dejen de vender nuestro futuro, basta, que no se va a firmar ni ahora, ni en noviembre, ni jamás. Muy bien. Eh, exigir bueno. la, exigir eh, al gobierno que, que nos escuche. Eh, reforma agraria ya, <ríe> como para concluir. Para, eh. para ese lado, además, parece, Mica, que hay como una conjunción de soluciones, porque hay muchas personas que no tienen dónde vivir, que no tienen de qué laburar, y de que les encantaría si tuvieran una parcela Este, poder ponerse a producir en estas condiciones de las que siempre nos ensoñamos hablando, pero sabemos también que son reales, que existen y que le dan de comer a gran parte de nuestra sociedad, como mencionaste la pasada. No, Mi... no, no nos alcanza la seguridad eh, alimentaria, queremos la soberanía. Sí. Eso, ahí está. Mica, nos debemos una charla larga y larga y, y bien sí. profunda sobre la cuestión este, política, pero eso ya para entre nosotros, ¿eh? este, compartiendo el termo y cada uno con su mate, cada uno con su mate. Mica, este, estoy esperando el momento para esa charla. Por ahora, gracias. Vale. La verdad es que estuvo muy, muy nutritiva la, la columna, como ya empieza a ser una costumbre. La semana bueno, no, que viene, que estaba... ¿qué onda? Y vamos a aparecer de nuevo. Lo que sí es eso, recordarles, hacerme el favor a la gente que mañana aparezcan a las cinco y media en la asamblea. Muy bien, ¿hay algún evento? ¿Hay algo en el, el Face? Eh, que yo sepa, no. No, eh, está, bueno. eh, está Hay un Instagram que era eh, la eh, Pampa por el medio ambiente, la Pampa por el medio ambiente me parece que es, pero eh, yo creo que es el boca a boca. Ahora mismo es así. Muy bien. El barbijo a barbijo. Muy bien, muy bien. Este, gracias Mica y la bueno, semana ¿sabes? que viene firme ahí. Firme ahí. Sí, sí, sí. Bárbaro. Bueno. Listo. Hasta prontito. Mica Sánchez ah. nos habla, nos contaba, ¿no? Cómo, cómo hay que ir rodeando a cada tema para descubrir este justamente